Mauro, buen día, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Jorge, ¿cómo andas tú? Muy bien, queriendo hablar de economía contigo. Bueno, hoy vamos a ver un poquito eh, las últimas novedades que este, han surgido y luego vamos a ir a una, una, un comentario que tú me has hecho la, hace ya algunos días o unas semanas sí. sobre el peso del Estado eh, mm. en los productos que compramos y bueno, tomé el clásico, el más fácil de ver y el más extremo también para encontrar este alguna explicación de por qué están tan caras las cosas en, en nuestro país en comparación, por ejemplo, a los vecinos algo ya habíamos hablado, bueno vamos a profundizar un poquito más este con algún caso concreto eh, para este, dar números y que, eh, bueno, la gente... Eh, pueda comprender un poco más ese tema. Pero bueno, este eh, el primer punto, Jorge, es que uh -huh. el dato de la inflación de la semana pasada, ya pocos pocas horas después de la última charla, fue muy bueno, cayó la inflación, bah, cayó la, la tasa de inflación por debajo del 6%, 5,98, eh, y digo que es un dato muy bueno porque automáticamente liberó un poco la presión que el Banco Central estaba aplicando sobre el dólar y revivió, por lo menos en los primeros días, eh, a consecuencia de la decisión de bajar la tasa de interés de referencia en pesos uruguayos del Banco Central, a consecuencia de esto. Este juego de, de inflación cae, dólar sube, eh, es un poco lo que ha explicado, eh, por lo menos parcialmente, el retraso cambiario que tenemos. Pero bueno, a consecuencia de eso, el dólar también subió un poquito, Y si uno mira eh, la interna de esta tasa de, de inflación de, del mes de junio, bueno, encuentra algunos elementos que se van a repetir, o mejor dicho, se van a mantener en próximos meses y otros que no. Por ejemplo, eh, ha habido una caída importante en el precio mmm, de alimentos y bebidas. Esto explicó el grueso de esta caída. Eh, eh, concretamente la carne vacuna, la de pollo, aceite de girasol, algunas frutas y verduras y también el dato de que en el mes de junio se había dispuesto una caída del precio del combustible, esto también acompañó a ayudó y bueno, resultados el que mencionábamos originalmente. Eh, el otro El otro tema del que este, habíamos este, hablado es, bueno, cómo es la presión fiscal en nuestro país y cómo repercute este en los precios de nuestro de los productos eh, que este, nosotros estamos comprando, adquiriendo. Bueno, la presión fiscal en Uruguay, no es alta relativamente hablando en el sentido comparativo con otros países de hecho se estima en un 26.5 por ciento del producto aproximadamente si ¿sí? entre 26 26 y medio depende del año ha subido si ¿sí? no es este no ha sido homogéneo pero se ha mantenido desde el año 2018 hasta la actualidad se ha mantenido en el entorno del 26 y medio 26 con 7 27 sí era mucho más baja a principios de siglo andaba más cerca de los 20 22 24 que este que por encima de 25 como estamos actualmente de todas formas si uno analiza a nivel internacional no difieren promedios a otras tasas eh, de presión fiscal de otros países hay algunos que efectivamente tienen menor presión fiscal caso de paraguay por ejemplo pero si uno mira el resto de la región no es muy distinto a a otros países similares a Uruguay. De hecho, por ejemplo, Argentina y Brasil tienen una tasa de presión fiscal superior. Quiere decir que este punto por sí mismo no podría explicar la diferencia de precios. Sin embargo, cuando uno empieza a analizar la interna de esa presión fiscal, ahí sí encontramos diferencias importantes con otros países, fundamentalmente en la composición de la recaudación de esa presión fiscal. Parte viene de impuestos, Parte viene de la seguridad social, o sea, de los aportes, que si bien son aportes en la práctica para las empresas y para también este los este, contribuyentes, los trabajadores, lo vemos como un impuesto, como algo que ni siquiera sabemos si algún día nos lo van a devolver. Por lo menos este la mayoría piensa de esa forma. De manera que cuando uno empieza a analizar la interna, ahí sí encontramos diferencias importantes, por ejemplo, con los países europeos o los de la OCDE, Eh, la composición tributaria nuestra es mucho más importante en términos de impuestos al valor agregado, por ejemplo, que con respecto a los impuestos a la renta. Ellos tienen impuestos a la renta superiores a los nuestros, pero eh, el IVA es inferior. Y con respecto a los resto de los países de Latinoamérica pasa exactamente lo contrario. Tenemos mayor eh, carga desde el punto de vista de los impuestos a la renta, y también en la seguridad social mientras que el resto de los países latinoamericanos fundamentalmente paraguay, bolivia, perú, Colombia eh, se basa su tributación en otro tipo de impuestos no tantos eh, como los que tenemos aquí en, en uruguay. ahora bien, Eh, en qué, ¿por qué repercute esto tanto en Uruguay más que en el resto de los países que mencionábamos? ¿Por qué en estos otros países, aunque son más ricos, eh, una canasta es este más barata? Bueno, el problema de fondo es que en Uruguay <coughs> es un país donde se concentra mucho la, eh, la actividad empresarial y por consiguiente es relativamente sencillo por parte de las empresas en mayor o menor medida, y depende del rubro, trasladar estos impuestos a precios. En muchos de estos países que yo mencionaba anteriormente, la mayoría, o mejor dicho, un buen porcentaje de esta carga tributaria, de este peso del Estado, lo absorbe la empresa ¿eh? y reduce su ganancia. En el caso concreto, Uruguayo traslada la mayor parte de estos impuestos al precio, y el precio de esa manera es el que contiene estos impuestos, y puse, voy a poner un ejemplo que es bastante claro de entender, porque es aquí claramente la, las empresas trasladan toda esta carga tributaria al precio, que es el precio del combustible, por un motivo muy sencillo, es un bien, eh, como en economía decimos, altamente inelástico en la demanda, o sea, no tenemos posibilidad de sustituirlo por otro, hay un solo proveedor, que es ANCAP, y las empresas distribuidoras <coughs> trabajan un poco en una forma oligopólica, la que el precio no es moneda de de competencia. <ríe> y si vemos, por ejemplo, analizando un poco cuánto entienden las empresas en promedio que en Uruguay eh, les pesa sobre el nivel de ventas sobre los ingresos el, eh, el Estado, bueno, por ejemplo, para el caso del combustible, si sacásemos los impuestos, los más grandes que son el y y el impuesto al CO2, eh, el precio del combustible pasaría a costar alrededor, hablo de la nafta super, ¿verdad?, alrededor de 30 pesos. Ese sería el, el valor que tien, que tendría el precio del combustible si sacamos los impuestos más grandes, que son, eh, y Messi, repito, y el, el impuesto al CO2 al, eh, al combustible. Quiere decir que ya de saque, ya de entrada, si eliminamos los este, los impuestos grandes, el precio pasa a prácticamente la mitad, concretamente 20 38 con 96 pesos un centavo más centavo menos. Pero además, si entendemos que todo lo que es el peso del Estado se está siendo absorbido por las empresas Dentro de estos 28 de 51, por ejemplo, GanCap o los 10.45 pesos del margen del distribuidor ...le extrajéramos eso, el precio del combustible estaría alrededor de 24 pesos con 30 eh, el litro, es prácticamente la tercera parte del valor que tenemos este en el en el surtidor, o sea, cómo las empresas trasladan todos estos costos si buscásemos la manera, encontrásemos la forma de eliminarles todos estos impuestos y que lo pasaran a precios el contribuyente, el, el comprador en el este propietario de los vehículos que cargan hasta estaría cargando prácticamente al 30%. Esto es un extremo eh, porque es un bien realmente en el que fácilmente cualquiera el distribuidor o el productor Ancap en, en este caso puede pasar Eh, los impuestos a precios. En, en algunos otros casos, donde hay un poquito más de competencia, este margen tan enorme puede reducirse y el productor tendrá que absorber esos costos y no poder pasarlos a precios. Pero esto es el extremo, el máximo. En otros casos, cuando el productor no lo puede hacer y tampoco le implica eso, o mejor dicho, eso le implica que la tasa de ganancia termina siendo muy baja, bueno, es lo que terminamos viendo, empresas que cierran y que termina siendo más rentable eh, comprar el producto del extranjero que al, eh, producirlo localmente. Eh, o sea, el famoso costo país <ríe> que hace que muchos emprendimientos no sean rentables. Un poco para ilustrar, Jorge, este y que eh, bueno todos seamos conscientes que cada vez que a alguien se le ocurre una idea de gastar un poco más, como contrapartida, hablo del Estado, ¿verdad? Como contrapartida tenemos un impuesto, y después impuesto, dependiendo del producto, lo termina pagando en mayor o en menor medida el consumidor. Mauro, ¿y cómo es en otros países, acá de la región, por ejemplo, la, la, la forma de fijar la tarifa? ¿Es igual que acá, en, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el peso del Estado? Es un poco menor, es un poco menor el peso del Estado, tanto en Argentina como en Uruguay, por distintos motivos, tanto, y en segundo lugar y un poco tanto, más de competencia de los distribuidores también. ¿Tanto en Argentina como en Uruguay? Eh, como en Brasil, perdón. Ah, sí, bien, bien. En, en los dos países el peso es menor en cuanto a, a la traducción de los costos tributarios al precio de los combustibles. Y en segundo lugar, en el caso de, de Brasil, se uno lo, lo ve más este claro, a su vez hay más competencia entre los distribuidores, las estaciones, ¿verdad? Que aquí en Uruguay eso no ocurre. Bien, y también eso tiene que ver porque ellos son productores de petróleo y nosotros, ¿no? Yo te diría que no, porque la, la materia prima que compran CAP Eh, las empresas en Brasil y en Argentina que destilan, que producen el, el combustible, lo toman al mismo precio internacional porque el, el propio Petrobras eh, lo toma como un costo el no poder exportar ese petróleo crudo y por consiguiente lo toma al mismo precio. En el caso Argentina es un poquito más complicado porque se ha distorsionado mucho a partir del primer gobierno de Néstor Kirchner se ha utilizado el combustible y también las tarifas como un instrumento de política, entonces de política distributiva. Y eso ha, este, ha generado alguna situación que a veces es difícil comprender. Entonces yo te diría que ahí puede haber algo, este pero Brasil que es mucho más transparente y donde Petrobras es una empresa estatal, pero también exportadora lo toma al precio internacional como el costo, más allá de que obviamente... El costo de producción es menor a ese. Sin embargo, como referencia lo hace empresarialmente correcto. este Así que con Brasil no tendría que haber diferencia. Bien, ¿algo más para aportar sobre este tema? No, espero que no se amargue la gente, que, bueno, es que entendamos baño, realmente... Es un baño de realidad que nos damos. ¿Sí? <ríe> sí. Porque se habla poco, idea... estas cosas se habla poco en los medios de comunicación. Muy poco, pero lo peor de todo, Jorge, cada vez, yo siempre digo lo mismo, cada vez que veamos a alguna, este, algún mandatario político que se le ocurre una idea de gastar, no se olviden que la contrapartida es un impuesto. Siempre es un impuesto porque las cosas hay que pagarlas. Serán muy buenas las ideas, pero entendamos que lo terminamos pagando siempre nosotros. Mauro, gracias por tu aporte, muy interesante como siempre. Un gusto, Jorge. Buena semana para todos. Igual para ti. Chau. Frecuencia abierta